La novedad, la buena noticia que recibieron los familiares de los chicos de la masacre de Monte fue que justamente el juez de, de garantías eh, número 2 de la Ciudad de La Plata, Eduardo Silva Pelosi, resolvió enviar a los 24 imputados al juicio oral. Recordemos que el día lunes 10 de los 24 imputados habían sido enviados a juicio oral, estos 10 son los que eh, eh, están imputados, digamos, este, por hechos o delitos eh, más graves, ¿sí? Los policías que eh, iban en los patrulleros que realizaron la persecución y los que efectuaron los disparos contra el 147 en el que se trasladaban eh, los chicos. luego. Eh, había 14 que restaba digamos que el juez eh, se expida sobre su situación que finalmente como bien apuntaste vos fue que fueron enviados a juicio eh, hay que hay que aclarar o corresponde aclarar que aún las defensas de estos 14 imputados eh, que fueron enviados a juicio tienen la facultad o la potestad, de acuerdo al proceso judicial, de presentar algún recurso de queja en contra de la resolución del juez. Eh, esto obviamente es un proceso eh, judicial y, bueno, y tiene diferentes etapas, pero lo cierto es que fue una muy buena noticia, fue recibido eh, de, digamos, de muy, con mucha emoción por los familiares porque bueno, los 24 eh, eh, hasta el momento eh, van a ser, eh, fueron enviados a juicio eh, oral, el tribunal es el número 4 eh, donde se va a realizar este juicio, todavía no hay fecha cierta, pero bueno, es el, el próximo paso, ¿no? lo que están esperando los familiares de, de Aníbal Suárez, de Camila López, de Danilo Sanzone, de Gonzalo eh, Domínguez, que fueron los chicos eh, asesinados aquel pasado 20 de mayo del año 2019, y también Rocío Cuagriadeo, que fue la única sobreviviente de este trágico acontecimiento. ¿no? Y Tener acceso a la causa, al expediente judicial, bueno, es algo que realmente eh, genera eh, muchas emociones, ¿no? muchas sensaciones, porque si bien eh, nosotros hemos vivido, como vecinos eh, de Monte y demás, todas las movilizaciones que se han realizado, las horas previas, Bueno, eh, que el juez, es, eh, digamos, y el fiscal, ¿no? El fiscal de Sandro Damonte, un fiscal de ahí de Caniolas, que también hay que destacar su labor, ha realizado una tarea investigativa realmente excelente, de mucha calidad, eh, a la cantidad de elementos, de pruebas, de testimonios que hay en la causa, es impresionante, y bueno, clara muestra de ello, es justamente la decisión del juez Iba Perosi, de enviar los 24 a juicio, ¿no? Pero bueno, eh, para repasar un poco... Eh, Obviamente, en, en la masacre de Monte hay eh, dos hechos, ¿no? Por un lado, la violencia institucional, el abuso de poder por parte de las fuerzas policiales, que, bueno, sin, sin ningún tipo de, de, de justificación, eh, bueno, decidieron realizar una persecución contra el FIAT 147. En la causa todavía no está, eh, no, no está clara el motivo por el cual los policías realizan esta persecución porque no hay ningún elemento, no hay ningún, no hay nada que le indique al juez que esa persecución tendría que haberse realizado, bueno, finalmente, no solamente se realizó, sino que también los policías, en claro abuso de poder, realizaron disparos en contra de, del auto, y después, obviamente, viene toda la etapa de, de, de la intención de ocultar, ¿no? Obviamente, en modo corporativo, empezó una, una, una intención por parte de todas las ...de todos los efectivos policiales que estaban en, en la comisaría de Monte aquella madrugada... Eh, ...en intentar, eh, bueno, hacer eh, pasar esta masacre como un accidente de tránsito. Recordemos también, no es un dato menor, que hubo tres policías de la policía de la científica, ¿sí? Tres peritos que llegaron, arribaron a Monte horas después de, de, ocurrido, eh, de ocurrida la masacre que realizaron su trabajo, su informe, y en el informe omitieron poner que eh, se habían detectado orificios en la carrocería del 147 que eran compatibles con impactos de balas. ¿sí? Por esto, obviamente, el fiscal Lisandro Damonte los imputa, porque los peritos de la gendarmería que luego realizaron eh, la pericia rápidamente detectaron estos orificios en la carrocería del 147, con lo cual también estos eh, tres peritos de la policía científica, fueron imputados. Otra clara muestra de la intención de eh, cubrir, de encubrir, mejor dicho, lo que fue la masacre e intentar pasarla por este, un, un simple... Eh, este accidente de tránsito. Luego hay más acontecimientos que están probados en la causa, que es que el ex, el ex subsecretario de seguridad del municipio de Monte, Claudio Martínez, quien tiene prisión domiciliaria por la pandemia del coronavirus, la, la solicitó en ese contexto y bueno, argumentando que tiene una enfermedad eh, que lo ubica en la población de riesgo, bueno, solicitó que le dé la domiciliaria, el juez se la concedió y está cumpliendo con la eh, prisión en, de, desde un domicilio. Eh, bueno, eh, este, eh, eh, Claudio Martínez se acercó con efectivos de la policía, eh, también esto está probado en la causa, al centro de monitoreo, ¿sí? horas, eh, digamos, eh, luego de acontecía la, la, la masacre, ahí realizaron algún tipo de relevamiento, con lo cual también el fiscal Lisandro Dalmonte entiende, de acuerdo a lo que está en el expediente, que habrían querido también, este, por lo menos, este, eh, entorpecer lo que es la investigación lo que es, digamos lo que fueron los, el proceso histórico de los hechos, la realidad y, y bueno, y después obviamente en la comisaría decenas y decenas de testimonios sobre la causa de vecinos y vecinas de Monte que se, se acercaron a revisar la denuncia, es decir, nosotros escuché estuendos, escuché disparos eh, y bueno, finalmente estas declaraciones eran falseadas eh, se ponían otros términos o simplemente eh, los efectivos policiales no la firmaban eh, tratando de deslegitimar lo que estaban declarando los vecinos, ¿no? Bueno, obviamente la masacre de monte es un claro ejemplo del abuso de poder y la violencia institucional que eh, eh, hoy en día todavía este, existe en las fuerzas policiales, en la policía bonaerense, y bueno, y lo, y lo que ha sacado a la luz este trágico acontecimiento es que estos hechos no solamente ocurren en el municipio del conurbano bonarense, que lo podemos ver casi a diario en los noticieros, sino que en un pueblo considerado tranquilo, como lo es Monte, como lo es San Miguel del Monte de la ciudad, bueno, también pueden ocurrir aberraciones como estas, ¿no? Recordemos que la justicia argentina tiene procesos que demoran mucho, ¿no? La masacre de Monte es una causa que ha avanzado realmente de manera muy rápida, hay muchas causas que eh, ocurrieron antes que la masacre de Monte y no llegaron a la situación en la que hoy se encuentra la causa judicial y esto tiene que ver por un lado con esto que te narraba, el grado de atrocidad de lo ocurrido, por otra parte la relevancia que ha tomado la opinión pública este acontecimiento y obviamente ha hecho que la justicia eh, trabaje si se quiere de manera más, más, más rápida. Eh, la fecha del juicio no, no solamente no está confirmada, sino que tampoco podemos este, anticiparnos a, a, a decir alguna fecha. Lo que sí podemos decir es que de acuerdo a cómo está la situación judicial, puede llegar a ser que este año, en el 2021, sea el año donde comience eh, el, juicio, el juicio oral, porque bueno recordemos, como te decía anteriormente, que aún las defensas tienen la posibilidad de presentar algún recurso de queja en contra de la resolución que firmó el, el juez de garantías, Eduardo Silva Pelosi.